Eh, José Aguerrido, que es ah. parte de la, de la querella. Eh, un minuto, Aguerrido, para Radio Carmes. Estamos en vivo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, un... se retoma el juicio, va a ser va a ser complicado para la prensa porque va a haber un streaming para verlo. Eh, ¿Qué puede llegar a suceder hoy? ¿Se espera la declaración del único imputado? ¿Eso puede llegar a pasar? y sí, a lo mejor se arrepintió. No, no, o sea, por lo menos fue lo que dijo el defensor puntualmente me da la impresión que va a declarar y no va a responder preguntas. O sea, si es que declara. Y si responde preguntas, bueno, mejor, pero esa es la impresión que, que tengo. Y veremos de terminarlo en el curso del día, porque hay una posibilidad que yo pida una medida de prueba y por ahí dilate un poco la cuestión. Pero la idea es terminarlo durante el día de hoy. Una de las grandes grandes preguntas a hot es saber a qué velocidad venía, porque eso no quedó muy claro en el juicio. Saber a qué velocidad venía y qué venía haciendo eh, sí, duda. Sí. Uh -huh. por algunos otros informes que que hay puntualmente otras cosas que hay agregadas a la a la causa y uh -huh. eh, bueno y después en función de eso en función de lo que venía haciendo analizar si si reaccionó si tuvo tiempo de reaccionar si hay un famoso tema acá que es el esto ocurre en segundos Pero la importancia de lo segundo va a tener va a tener que ver en función de, de la relación velocidad tiempo distancia recorrido eh, así que veremos si eh, le... más allá de lo que suceda digo lo que le, la pena que le pueda llegar a caber a hot puedes marcar un antes y un después en los juicios de siniestro viales en la pampa digo porque fue un juicio este por lo menos una una actitud negligente de esta persona que fallecieron seis parte de una familia. Sí, ya tenemos antecedentes de penas importante no sé si importante en cuanto a tiempo, porque no nos olvidemos que tenemos un mínimo y un máximo que nos marque el Código Penal, pero eh, ya hay condenas por efectivo cumplimiento en relación al accidente de tránsito o a hechos de tránsito. No sé si va a ser una bisagra puntualmente, es decir, desde lo dogmático puede ser una bisagra puntualmente en relación a... A, a la actuación en este caso de Ho y los y el, eh, la gente del otro vehículo desde lo dogmático puede ser una cuestión muy interesante la, la que se plantea, pero nosotros abonamos la la responsabilidad absoluta de de Ho o sea, que en base a lo que pueden llegar a pedir desde la querella puede que hoy no serían los alegatos o sí no no la idea es alegar hoy porque la, la media prueba nos puede llevar un rato, pero no mucho. Eh, entiendo que vamos a terminar hoy aunque sea la tarde o sea después bueno nos limitarán entiendo también supongo que el tribunal nos va a limitar el tiempo para para hablar a cada parte sin perjuicio que la parte de la acusación entre acusación pública y privada estamos más o menos en la misma línea con detalles más detalles menos estamos no va a hacer falta que por ahí que todos hablemos demasiado tiempo Guerrido, muchas gracias no gracias a ustedes bueno ahí escuchábamos a José María Guerrido